La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan segundos para llegar a las 9 en punto de la mañana. Tenemos casi 10 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa aquí en el 101.4 de Telech Radio Marca. Comienza La Glorieta. ...de este miércoles 9 de diciembre... ...hemos abandonado ese primer puente festivo de mes... ...y tras la actualización de los datos del coronavirus... ...por municipios que ofreció ayer la Consellería en Elche... ...hemos bajado la tasa de incidencia de 270 a 216... ...no hemos registrado ningún fallecido más... ...y los nuevos contagios detectados... ...es de algo más de un centenar... ...desde la Consellería de Sanidad el pasado lunes... ...destacaban otro dato positivo... ...la reducción de los ingresos hospitalarios y los ingresos en UCI... ...pero como en todo... ...hemos salido de un fin de semana y de un festivo... ...que podría haber contribuido... ...a la realización de menos tests, ...por lo que habrá que esperar... ...a ver si se producirá un repunte de casos como ocurrió... ...en el puente del pasado 9 de octubre... ...porque los ciudadanos se relajan y aumentan... ...las relaciones sociales de momento... Hemos comprobado cómo las fiestas ilegales siguen organizándose y las sanciones siguen imponiéndose por no llevar mascarillas, no guardar las distancias o reunirse más de seis personas. Debemos resistir, ya que el inicio de la vacuna en Reino Unido puede ser el principio del final de esta pandemia que ha cambiado por completo el mundo que conocíamos. La Navidad ya ha llegado a Elche, lo decía la concejal de fiestas, con el encendido del alumbrado ya ayer. Asistió a la inauguración del Belén Municipal y del Pregón en el Gran Teatro, junto al alcalde de la ciudad. La Asociación de Belenistas de Elche ha hecho este año un gran esfuerzo para realizar esta obra artística que podrá visitarse, eso sí, con cita previa y no en la Glorieta, sino en el Ar del Chocolater, un nuevo emplazamiento donde, según el presidente de la Asociación de Belenistas, José Pérez, se ha trabajado cumpliendo con todas las medidas anti-Covid. Lo escuchamos. Y muy contentos, a pesar de las dificultades que hemos tenido, que han sido muchas. También os puedo decir que aquí hemos trabajado eh, muy bien, muy amplios, muy bien. Hemos controlado muchísimo el número de gente que veníamos. Eh, ya digo, absolutamente de todo. Hemos trabajado a gusto, pero al mismo tiempo con tan mucha responsabilidad y con, con mucho cuidado. Es un año de sociedad. Pero gracias. Pues si Alicante tiene el Belén de mayor altura para el alcalde de la ciudad, el alcalde de Elche, pues esta ciudad tiene el Belén municipal más bonito de España. Eso es lo que decía. El Belén de Elche es el Belén más bonito de España y también es el que se hace... ...con más ilusión, con más cariño... ...con más meticulosidad... ...y desde luego con más amor por la Navidad... ...porque al final... ...lo que hay detrás de estos 75 metros cuadrados... ...de las más de 600 piezas... Eh, ...de las que consta... ...sobre todo lo que hay es mucha imaginación... ...mucho cariño... ...mucha implicación de la Asociación de Belenistas... ...y un profundo amor por la Navidad... ...por nuestras tradiciones... ...así que yo sobre todo lo que quiero es... felicitar a Pepe... ...al presidente de la Asociación... ...y a toda la Asociación porque en un año tan difícil como este, en un año tan complicado, en el que lo más fácil hubiera sido no hacer el Belén, ellos han hecho lo más difícil, hacer el Belén y además superarse con respecto al año pasado, que tengo que decir que era muy difícil. Yo cada año pienso, al año que viene es imposible que hagan un Belén más bonito, más precioso que este, pero cada año... ...consiguen poner el listón más alto, superarse... ...y este año tengo que decirlo así... ...hay municipios que dicen que tienen el Belén más grande de España... ...nosotros tenemos el más bonito... ...y estamos muy orgullosos y muy contentos". Pues esas serán las declaraciones... Eh, ...y también el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo... ...de los belenistas de Elche... ...y en cuanto al fuerte viento que sufrimos ayer... ...los bomberos tuvieron mucho trabajo para retirar toldos sueltos... ...placas metálicas también torres eléctricas caídas e incluso una caseta prefabricada que estuvo colgando de un ático hasta que llegaron los efectivos del parque comarcal. Según la previsión de Vicente Bordonado, continuará esta situación de Poniente con viento, al menos hasta el sábado, pero eso sí, con rachas de menor intensidad. ...volveremos a escuchar la previsión del tiempo a las diez y media... ...en nuestra ronda de noticias... ...donde además daremos cuenta del incendio... ...que los bomberos tuvieron que sofocar el pasado lunes por la tarde... ...en la pedanía de Aspreyas... ...al quemarse un camión vivienda de los que utilizan los feriantes... ...una mujer de 32 años... ...fue atendida por el personal médico desplazado... ...con crisis de ansiedad y un hombre de 70... ...por inhalación de humo... ...también hoy en nuestro programa La Glorieta... ...en unos minutos, por ser miércoles... Tendremos esa tertulia de los periodistas esta semana con Sacramento Alvear y Pedro Soriano. Y sobre las 10 de la mañana entrevistaremos al diputado nacional de compromiso, Joan Baldoví, con quien repasaremos la actualidad que se vive en el Congreso de los Diputados. Estos son nuestros contenidos, pero antes comenzamos el programa con la música que hemos seleccionado. Ya saben que desde el pasado viernes hemos incluido, nada más al inicio de la glorieta, esa música navideña hoy escuchamos el sonido de las campanillas con la voz de Frank Sinatra I love those J I L -L -L -S, I love those J-I-N-G-L-E bells oh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh dashing through the snow Pluto. in a one-horse open sleigh o'er the fields we go Pluto. laughing all the way bells on bobtail ring making our spirits bright what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight <laughs> Bells jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh I love those J-I-N-G-L-E bells Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells Oh, those happy J-I-N-G-L-E -E I love those jingle bells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 Queremos una ciudad más limpia. Consigámoslo entre todos. Te recordamos que está prohibido el vertido de escombros en la vía pública o interior de los contenedores. Debemos depositarlos en el vertedero de inertes. De 0 a 100 kilos puedes depositarlos en el punto limpio fijo situado en La Lonja, en el parque agroalimentario La Alcudia o en Carrús calle Piaña 37. Y para todos los pesos, en el vertedero RCD, en partida Bayongas 45, junto a Urbaser. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche trabajamos por una Mesnet. La Glorieta ...con Rosemary Alonso... Pasan nueve minutos de las nueve de la mañana... ...tenemos casi diez grados de temperatura... ...y antes de la tertulia con los periodistas... ...vamos con nuestra selección de la música... ...hemos escuchado el jingle bells de Fran Sinatra... ...y ahora vamos a lanzar lo último... ...de la artista de la cantante gallega... Wadi Galego... ...premio este año al Nacional de Plurilingüe... ...por recoger esas, eh, la realidad... ...la diversidad territorial y de lenguas... ...que existe en este país. Wadi, galego, ha presentado hace unos días... ...su último disco, Costuras... ...y con ella, pues con esta música... ...Wadi se define como una cantautora... ...como una cantante de pop, de autora... ...con sello de identidad, así es como se define... Wadi, Gáleco. Y esta es una de sus canciones del disco, su sexto álbum, Costuras, Creo. Soñar un horizonte, beber curiosidades, medrarse en ser más alta. Lire ta memoria, picarse en rozar pell. Remar sense enrer un en rumu, gozar por puro goz, saber que llegará. Retar a mordes, que enche mordes entre remordements de ser o que nun es. Creo una inspiración tardía, los faros con lanterna creen. No despiste constante na ilusie, Loïta. Siempre creo en ti. Vaime, un sinaal. Ainda que se eche se enfarar. Trataré de entender. Klauw me moet escapar. Vaime, un sinaal. Ainda que se eche se enfarar. De marzo a mirarte pasar, petar na porta grande, sen agarrar, mais fundirse en un abrazo, brincar por puro vicio, querernos ven, sentir a tua memoria, saber que llegará. Creo, na inspiración tardía, los faros con lanterna. Creo en ti Creo no despiste constante en el uso loita Siempre creo en ti Creo na rebeldía con amor creo una vida propia. Creo deixo Don't follow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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y como en la tertulia con los periodistas, vamos a mirar hacia nuestro pasado más reciente, porque hablaremos de la Constitución Española que ha cumplido su 42 aniversario. Vamos a escuchar a Iba Zaniki esa canción, La Riba Bianca, La Riba Nera, La Orilla Blanca, La Orilla Negra, de 1971, para recordar que esa canción en España se llegó a convertir ...en un himno antifranquista... ...una balada con un claro mensaje antimilitarista... ...es un río que marca la frontera... ...de dos países que están en guerra... ...Iba Zanicki es una de las principales cantantes... ...que ha dado la música italiana... ...cuya carrera se desarrolló durante las décadas... ...de los 60 y 70... ...siendo habitual que sus discos... ...se publicaran también aquí en España trabajó como presentadora de televisión y ganó hasta tres veces el Festival de San Remo y también, que sigue en activo en sus últimos años, se ha dedicado más a la política porque ha llegado a ser eurodiputada. Pues bien, vamos a recordar esa orilla blanca, orilla negra. Si fermi qui, sono tanto stanco, mi fermo, sì, attento spara no, si butti giù, sto attento, ma ripareti anche tu. Dimmi un po', soldato, di dove sei? Sono di un paese vicino. Sul fiume passa la frontiera, la riva bianca, la riva nera. E sopra il ponte vedo la bandiera, ma non è quella che c'è dentro il mio cuore. Tu, soldato, allora non sei dei miei. Is al sanke non lo so perché, Non vedo più. Mi han colpito e forse sei stato tu. Signor capitano, che ci vuoi? Già finita ormai, signor Capitano, io devo andare. Vengo anch'io con te, non mi puoi lasciar no, non ti lascerò, io lo so già, starò vicino a te per le terre.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 Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en Nissan.es. Date prisa y no te quedes sin el tuyo. Red de concesionarios Nissan. Acércate a tu espacio Nissan Francisco Marcos, en Elche.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 Que irán destinados a comedores sociales. Y culminaremos la campaña el viernes 18 con el programa especial Sol y Navidad 2020 en Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión. Recuerda, ya puedes pasar por las oficinas de Teleelch y colabora en la recogida de alimentos de Sol y Navidad. Este año más que nunca te necesitamos. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroqué y la Llave.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 ¡Ya es Navidad! En Serra Móvil, del 17 al 19 de diciembre, celebra con nosotros los Christmas Days. Tres días únicos con descuentos de hasta 13.200 euros en toda la gama Volkswagen. Christmas Days de Volkswagen. Pide tu cita llamando al 96 661 3141. 41. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. 101.4 Tele-Elche Radio Marca. La Glorieta. ...con Rosmar y Alonso... ...pues son las 9 y 27 minutos... ...después de escuchar la canción de Presuntos Implicados... ...y cuando tenemos 10 grados y medio de temperatura... ...comenzamos aquí la tertulia de los miércoles... ...y lo hacemos con nuestros invitados de hoy... ...a quien damos la bienvenida a Pedro Soliano. ...hola, muy buenos días Pedro... ...hola, muy buenos días... ...y también se encuentra con nosotros Sacramento Alvear... ...muy buenos días Sacramento... ...hola, buenos días Ros, ¿qué tal?... Perfecto, pues os escucho perfectamente, la prueba de sonido ha funcionado y por tanto, eh, primer reto conseguido. Vamos ahora a hablar del contenido de la tertulia. Hemos dicho al principio que ya ha llegado la Navidad en Elche... ...con el alumbrado inaugurado, el Belén en el Orde del Chocolater... ...una corredora peatonalizada, Plaza de Baix terminada... ...la avenida Juan Carlos I convertida en una vía lenta... ...y la fachada de Riegos el progreso más apuntalada que nunca... ...tras esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia... ...de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo veis vosotros la Navidad? Yo he hecho este repaso. ¿Me podéis decir vosotros cómo ha llegado la Navidad a Elche? ...Pedro, empezamos contigo... Eh, ...pues mira, yo creo que la Navidad... ...elche ha, ha llegado bien... ...ha llegado bien en cuanto a... a este despliegue de colorido... ...que ha coincidido con, con la práctica... ...inauguración de una... ...corredora peatonal... ...y una plaza de baix peatonal también... ...y la verdad es que los ilicitanos... ...hemos salido... ...a la calle, hemos ido al centro de la ciudad... ...a, a contemplar este espectáculo... ...digno de verse... Eh, lo que ocurre es pues que, bien, que esto eh, tiene un. Hay una cierta contradicción en los tiempos que nos ha tocado vivir en este 2020. Está muy bien, yo no voy a quitar ningún mérito a la actuación, me gusta, pero el, la consigna sanitaria que existe en estos momentos es precisamente el tratar de, de evitar concentraciones masivas de personas por el tema de del, la pandemia, por el tema del coronavirus, y, y de verdad que estas actuaciones lo que vienen a hacer es atraer a la gente, a los espacios, en este caso públicos. Es cierto que al aire libre no es lo mismo. También en, en la vecina ciudad de Alicante han, han tenido también una actuación muy similar, con un nacimiento gigante en la plaza del ayuntamiento también allí, y yo observo esta cierta contradicción. ...en este sentido porque es la pandemia... Porque, ...no sé si es que nuestras autoridades locales... ...han querido insuflar un poco de ánimo a la población... Como ...diciendo pues no todo está perdido... ...todavía nos queda... ...nos queda este espectáculo... ...en la calle... ...nos queda esta iluminación tan grata... ...no sé... ...tengo un sentimiento contradictorio... ...en, en, en este caso... ...me ha gustado mucho... Eso, ...eso vaya por delante... ...me ha gustado mucho y me sigue gustando mucho ver que la corredora, lejos de lo que algunos anunciaban, la fin del mundo con la ausencia de tráfico, pues está siendo un, un reclamo. Vamos a ver si dura y a ver si los comerciantes, los que hay abiertos, pues eh, también hacen un esfuerzo de atraer a, al público que tienen en la puerta de sus establecimientos para que la economía de este sector pues eh, uh -huh. se, se, se restablezca, ¿no? o sea, vuelva a otros parámetros. En fin, esa, esa es mi visión, Ros. Bien, pues Pedro Soriano, le ha gustado cómo ha llegado la Navidad a Elche y aunque no tengamos el Belén más grande de España, como lo tiene Alicante, sí tenemos el más bonito, como ha dicho el alcalde y hemos recogido esta mañana. Eh, Sacramento, ¿tú cómo ves la llegada de la Navidad a Elche? Ahora no. El buenos días sí que se ha oído, pero eh, tu opinión creo que no. Eh, pues no, parece que tenemos problemas con Sacramento. Enseguida vamos a retomarlo. Eh, hacemos, no, col no colguéis porque vamos a poner publicidad y enseguida volvemos.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 In Wine El Teu Spirit Nadalenc de premie. La regidoria de Comerç te anima a participar en el primer concurs d'aparadors nadalenks mira el Nadal amb 6.000 euros en premis en les categories de Comerç i hostaleria. Inscryu te fins Serio, al dia 11 de desembre en elche.es/barra Comercio i deis que el Spirit Nadalenc te envaisca. Ajuntament Regidoria de Comerç. Ahora, ahora, parece, ahora parece que ya hemos recuperado la voz de Sacramento. Vamos a ver, Sacramento, cómo ha llegado la Navidad a Elche desde tu punto de vista. Pues desde mi punto de vista yo creo que bien, ¿no? Feliz como todos los años porque hay que estar expectantes de la Navidad, que es una fiesta de las más importantes eh, que tenemos aquí y que tiene en general toda la cristiandad y que además también este año viene añadido el hecho de la existencia de esa famosa vacuna para tratar de corregir este mal Que nos ha destrozado el año 2020... ...y bueno, esperemos que... ...que todo vaya bien... Eh, el, el, ...la inauguración de la... ...de la plaza de la nueva... ...y la corredora y todo... ...por bueno, ha sido un auténtico espectáculo... ...la gente ha respondido... todo el, ...el... ...pues no, no se te está escuchando... Va, ...tenemos problemas seguimos teniendo problemas con el cable con la conexión qué lástima que esta conexión no sea inalámbrica porque creo que el problema ya lo hemos detectado y lo tenemos en un cable que pende de un hilo sacramento tu opinión yeah. pende de un hilo venga vamos a ver no me voy a mover en toda la tertulia a ver si no <risa> rozamos el cable ...y el sonido puede salir nítidamente... ...estabas comentando que a ti también como Pedro Soriano... ...te parece bien cómo ha llegado la Navidad a Elche... ...sí, en principio sí, ha sido una... ...bueno, es pues una llegada por eso con todas las prevenciones... ...a que se haría referencia eh, Pedro... ...pero bueno, en realidad ha sido pues como... ...todas las familias expectantes y expectantes... ...ante la posibilidad de poder eh, unirse durante unos días... ...la gente que está fuera, que venga aquí... En fin, es un poco esas, es ese deseo que siempre hay durante estas fechas. Yo, además, eh, veo también interesante el hecho de que, por ejemplo, los belenistas hayan plantado el belén aunque sea en el orden del chocolater, con todas las predicciones habidas y por haber, que el pregón de, de la Navidad se haya realizado y que, bueno, prácticamente dentro de lo que podemos, pues todo se ha hecho con la máxima normalidad. Vamos a ver cómo evoluciona todo, porque al parecer las eh, autoridades sanitarias tenían una cierta prevención en este puente inmaculada sobre posibles rebotes en el plazo de 10-15 días. Pero si eso no se produce, pues podremos pasar posiblemente unas navidades más en familia de lo que era previsible hace un mes. Así que esperemos que todo vaya bien y que nos podamos juntar toda la gente a la que queremos. Y qué os parece ya que habéis introducido el tema de la pandemia, qué os parece eh, las medidas eh, que se han puesto sobre la mesa, pactadas, consensuadas y aprobadas por la Comunidad Valenciana de realizar más de tener manga ancha a la hora de de permitir que el toque de queda se amplíe hasta la una y media de la madrugada y que se amplíe también el número de comensales en las reuniones familiares con hasta un máximo de diez, pero en esos días señalados, que serán el 24, 25, 31 y 1 de enero. Pedro. Bueno, pues se nota que, que efectivamente que la Navidad es un hito muy importante en nuestro orden cultural y religioso para quien procesa religiones, pero que sí que afecta un poco a, a a todos y ese espíritu navideño pues también la administración en este caso la autonómica ha querido ampliar un poco los límites yo no, vamos a ver a mí entre las doce y la una y media a mí me da igual, yo no voy a a mí no me vais a encontrar por la calle a esas horas porque salvo que se volviese a restablecer Lo de las uvas en la plaza, que no va a ser, pues no, no salgo, no suelo salir. Pero lo de diez en el entorno familiar es, también es un poco, pues no sé, un poco incontrolable. No vamos a ir llevar a la policía casa por casa a contar los que se sientan en una mesa, ¿no? Yo imagino que en unos casos habrá diez, en otros habrá menos y en otros habrá más. Y será difícil será difícil ejercer un control. Se apela a la responsabilidad de las personas porque... Eh, los brotes de, de la pandemia suelen producirse en ámbitos familiares y reuniones sociales. También en el laboral, pero parece ser que en el ámbito de las reuniones familiares y sociales es donde más se están registrando ese incremento de, en esta segunda ola de, de los brotes. Bien, me parece bien. Si es que también es un poco ponerle puertas al campo el tratar de controlar... ...todo esto a la vez y que sea eficiente... ...vamos a ver como decía Sacramento... qué ha pasado en el puente de... ...Constitución e Inmaculada... ...y vamos a ver los resultados... ...y luego pues en el horizonte... ...si sí parece que está el... el, el ...la vacuna... ...que en fin para quien quiera vacunarse... Que, ...que parece ser que va a ser... ...casi el 80% de la población... ...pues sí parece que ese horizonte... ...va a resolver... ...bastante de los problemas que ahora tenemos... Lo que ocurre es que hasta que llegue hay que seguir manteniendo un poco la Guardia Alta, es lo, es lo que pienso. ¿Sacramento? Bueno, sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. No, no me he ido y el, y, el cable, y el cable sigue en su sitio. <risa> la, cosa está, la cosa está bien. No, a ver... Yo lo que pienso es que me, me resulta curioso y creo que a la gran parte de la población española le resulta también chocante el tema de que tengamos un virus valenciano para unos determinados horarios y luego haya otro virus madrileño, otro virus aragonés, otro virus... En fin, el caso es que cada autonomía pone sus límites. Eh, a, a mí me parece bien abrir la mano con el fin de que, bueno, la hostelería, tanto el, el, ese sector empresarial tan importante como el, el, el hecho de las propias familias, pues tengan un poquito más de relajo. En cualquier caso, cualquier legislación, cualquier medida de la Administración es inútil si no hay voluntad por parte de los ciudadanos, si no hay sensatez por parte de los ciudadanos. Y eso es lo más importante. Así que, bueno, vamos a, como decía Pedro, a llamar la atención sobre este hecho, sobre el hecho de que hay que cumplir las normas y que hay que ser sensatos para tratar de contener la pandemia cuanto antes. Y, bueno, disfrutar en esas horas de más que nos ha dado eh, la, la autoridad, por llamarlo de alguna forma para poder disfrutar un poco todos en estos tiempos en que hemos estado tan, tan, tan constreñidos en, en la libertad. Pero bueno, es simplemente eso es una decisión política que supongo que se atiene a determinadas costumbres, a determinadas tradiciones en este territorio y que va a ser estupenda Si todos tratamos de cumplir lo mejor posible con la norma. Pues vamos a hablar de esas libertades porque con la Constitución Española hace 42 años y que entramos en, en ese camino de consolidar y hemos consolidado el camino de la democracia, hemos sido un, un país y somos un país democrático y además europeo. Hace 42 años que se aprobó la Carta Magna y ha subsistido hasta nuestra época, a pesar de los pesares en los discursos institucionales, eh, pudimos ver eh, cómo algunos dirigentes políticos hablaron y re reclamaron la reforma de la norma, Otros, como el alcalde, omitieron ese debate de la reforma y destacaron la enorme vigencia que tiene la Carta Magna en la actualidad y lo mucho que nos han servido sus artículos, algunos de sus artículos, para frenar, contener esta pandemia. ¿Vosotros eh, qué opináis de estos 42 años de Constitución Española? ¿Podrá, ¿Podremos resistir? ...más años con la actual Carta Magna... ...o hay que modificarla, eh, Pedro? Bueno, vamos a ver... ...efectivamente hemos resistido 42 años con la Carta Magna... ...porque si no, todavía estaríamos con las Cortes de Franco... ...y una España sin autonomía, etcétera... ...y muchas cosas más de, del orden superior político... ...y no digamos también de otros órdenes menos importantes... ...pero que también que gracias a la Constitución ahí están... Eh, 42 años en un ciclo histórico no es nada, es, es un punto minúsculo, cuando estudiamos la historia pues, nos damos cuenta de que los ciclos que se estudian pues, en edades, la edad moderna, la edad antigua, la edad media son ciclos muy, mucho más, más grandes de, de años que 42 años, 42 años casi, casi nada, pero bueno en cuanto a la reforma de la Constitución, sí. La Constitución ya nació de una determinada manera, en una coyuntura política muy diferente a la que ya estamos ahora, porque ya hemos tenido la, la mayoría de edad. Y sí que hay una serie de cosas que en la Constitución todo el mundo sabe que hay que reformarlas. Y yo creo que en esto incluso hay unanimidad. O sea, hay cosas tan que en estos días llaman la atención de la Constitución como la, la sucesión en la corona, que se imprime al, al, al varón frente a la hembra, menos mal que Felipe VI solo ha tenido dos hijas y no vamos, no, no tenemos debate en, en esta historia. Otra de las cosas. El, el Senado. Pues el Senado es una cámara de adorno. O sea, se puede decir, han llevado hoy, creo, los presupuestos, pues bueno, pues con, con las mismas se volverán al Congreso y si han modificado algo que en el Congreso no gusta, el Congreso lo vuelve a cambiar y se queda la cosa como estaba, quiere decir que es una cámara que se instauró como cámara de segunda lectura de los proyectos legislativos y de una representación territorial que equilibrase un poco el marco de, de esta España de las autonomías. Pero, sin embargo, pues con el tiempo hemos visto que casi es un cementerio de elefantes. Que me perdone Pablo Ruz. Otra de las cosas que están en la Constitución pues son las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales se reflejan en la Constitución porque la Constitución, cuando se redacta, eh, ...dice que nos vamos a organizar con comunidades autónomas... ...pero mm, en ese momento son las diputaciones las, eh, y las provincias... ...quiero decir, las diputaciones como órganos de gobierno de las provincias... ...y luego sin embargo hay autonomías que las suprimen... ...y otras no... O sea, ...hay una serie de cosas más importantes y menos importantes... ...que reformar de la Constitución... ...pero ¿qué ocurre? Nuestra Constitución, como la Constitución alemana... ...es una Constitución de difícil modificación... Tiene un procedimiento muy, muy agravado. El constituyente en el 78 le dio miedo que, que, que en un momento dado esto fuera el, el muñeco del Zamorano y cada uno lo llevara de un lado para otro y, y instauró dentro de la misma constitución un procedimiento muy agravado que en algunos casos no lo hemos saltado a la torera, eso también hay que decirlo, pero que si entramos en temas mayores como la, la, la monarquía, el Senado, diputas, la organización territorial etcétera, etcétera. Claro, ahí, ahí sí que hace falta un consenso muy grande, tres quintas partes, eh, dos referéndum, un referéndum y luego otra aprobación de mayoría eh, cualificada, que se llama. O sea, que, que reformar la Constitución todo el mundo piensa que se tiene que hacer en, en, esas, en, en ciertos puntos de esa Constitución, pero luego a ver quién es el guapo que, que empieza y acaba esa reforma. Eh, Sacramento, ¿estás de acuerdo con lo que ha comentado Pedro? todo el mundo hay consenso de que se necesita reformar la Constitución, pero ¿se puede? A ver, yo creo que se puede. Si se quiere, se puede. Para eso está el pueblo español que elige sus representantes y que debería tener hasta más capacidad de decidir una vez elegidos los representantes con el fin de poner un límite o echar aquí a aquellos representantes que gusten o no gusten. En cualquier caso, lo más curioso del tema es que hace muchos años, muchos años, más de 15 años, que se sabe que la Constitución debe ser reformada y por parte de los principales grupos políticos de este país se debería haber hecho, pero se han puesto de acuerdo para no tocar los temas importantes. Quizás que por, esa, por ese límite... Eh, ...necesario que nombraba Pedro para poder hacer cambios... Eh, ...no se han atrevido... ...o porque eran intereses partidistas lo que funcionaba... ...actualmente la constitución española lo que tenemos es que... ...está siendo denostada por una amplia cantidad de partidos políticos... ...del espectro con representación en, en el propio Congreso... ...se dice que, hay que se trata de destruir la constitución del 78... ...se trata de destruir el Estado... ...se trata de cambiarlo todo... Y nadie dice nada sobre esas manifestaciones, es más, se pacta con gente que opina esas cosas. ¿no? La Constitución no puede ser un elemento inamovible que nos sirva lo mismo ahora que para dentro de 100 años. Ha de tener cambios. Los cambios han de ser pactados y han de ser sensatos, que se ve conveniente por las razones que sea que hay que acabar con la distribución provincial del, del gobierno, es decir, lo que serían las diputaciones, pues habrá que pactarlo y hablarlo, eh, que se ve necesario cambiar la ley sálica para que puedan gobernar, si sigue existiendo la monarquía en un futuro, eh, ahí lo dejo, eh, pueda gobernar la hembra en lugar del varón, pues bueno, se cambia, es decir, todo, todo es cambiable, el asunto es que, Hasta ahora, nuestros políticos que nos han gobernado no han tenido voluntad de cambiar la constitución a unas sabiendas de que era necesario hacer cambios. Y en esas estamos, hasta aquí hemos llegado. Pues tú, en tu opinión, Sacramento, has introducido otra pregunta que quería hacer, y es que ¿pensáis vosotros que seguirá la monarquía después del escándalo del rey Emérito, Pedro? Pues hombre, eh, vamos a ver, vamos, vamos por partes a... Eh, está también incluida en la constitución que España es un estado coronado donde el rey no gobierna pero un poco preside los, los, los actos de la, del gobierno de la, de la nación eh, también, habría que modificar la, también habría que modificar la constitución para hacer un cambio en de, de, de, de la jefatura del estado pasar a un presidente de la república y sustituir a un monarca ¿no? o sea, también, también va en el mismo paquete salvo que Hombre, si, si, si ese Felipe VI, que yo creo que no, porque hay mucha diferencia de Talante, lo que hizo su bisabuelo Alfonso XIII, que cogió el portante y, se, y salió por el puerto de Cartagena para Italia, pues hombre, entonces sí que me imagino, pero creo que eso no, no ha llegado el momento. Cuanto a lo que decía Sacramento, sí hay partidos, vamos a ver, en el Congreso se sientan representantes de muchas opciones políticas, pero mmm, vamos a ser coherentes. Todas han concurrido a unas elecciones y se les han votado. Y han concurrido a las elecciones porque, porque mmm, han entrado en el, en el juego de, de esta Constitución, en el juego político me refiero, y ahí están. Y en cuanto a las manifestaciones, pues también la Constitución volvemos a citarla porque en el artículo 20 se reconoce la libertad de expresión. Y el Constitucional, también el Tribunal Constitucional tiene varias sentencias en las que mmm, esto lo avala de una forma clara y, y definitoria. Es decir, la libertad de expresión es algo, y más nosotros que somos periodistas, pues, pues imagínate cómo la tenemos que defender. Así que seguimos en lo mismo, es que todo pasa por la Constitución. Eh, Sacramento, eh, tu comentario, ¿piensas que le puede llegar el momento a la monarquía? No, poder puede, o sea, todo depende. Si está, Estamos en una situación en que todo es posible, todo puede cambiar en cualquier momento. No, no, no pero lo todas... digo, si, si esto, lo que le está ocurriendo al rey emérito, eh, ¿lo acelera? Me imagino que no, porque una cosa es el rey emérito, como tú dices, lo que haya hecho y que responda ante la justicia y que, y que la justicia haga lo que tenga que hacer, eh, y otra cosa es el rey actual. El rey actual es el jefe del, el jefe del Estado. Es decir, es el representante máximo político de este país. Eh, podríamos tener un presidente de la República o un, o un jefe del Estado. Podríamos tener varias, varias fórmulas. Bueno, aquí se eligió una en un determinado momento y sigue estando vigente. Que va a forzarse la situación para echar al rey. Yo creo que socialmente esa no es la principal cuestión que tiene el pueblo español. Esa es la principal cuestión que interesa a unos grupos políticos muy concretos, muy específicos, que efectivamente... Todos se han presentado a las elecciones, han sido elegidos y han jurado delante del rey respetar la Constitución. ¡Ojo! ¿eh? Delante del rey. Entonces, bueno, pues eh, todas estas cosas son eh, posibles. ¿Que sea realmente lo que necesita este país en este momento? Pues sinceramente no. Habría que aparcar este tema, igual que se han aparcado otro montón de temas más, por ejemplo, la ley electoral. ...aquello de que no vale lo mismo un voto de un territorio que otro territorio... ...dependiendo del partido que se presente por la estructura regional o autonómica que tenga el partido. Hay un montón de cosas que se tienen que cambiar. Ahora estamos con el tema fiscal, los temas financieros. Todos apoyan el que sea una igualdad al la, a la, a la alza, que nos cobren más impuestos. Eh, nadie habla del cupo vasco, nadie habla de otras di distintas situaciones que se producen en el Estado... Eh, de, ...de la garantía fiscal en unos sentidos o en otros... Todo puede cambiar. Me imagino, si se da el paso de atacar directamente a la figura del, del rey o la forma de estado de monarquía parlamentaria, creo que saldría un flaco favor a este país en este momento. En otro momento es posible, todo es planteable. ¿eh? Uh -huh. Pues vamos a aparcar estos temas. He sacado el, el tema de la Constitución porque aquí en Elche también hubo acto institucional en el Gran Teatro, lo retransmitimos, Elche. fue el rector de la Universidad Miguel Hernández, el que este año fue el encargado de ofrecer esa conferencia magistral, donde puso en valor el papel de las universidades, de la universidad a lo largo de su historia como eh, pues como promotor de, de los valores constitucionales. Bien, pues eh, me gustaría que, que, nos di, que, que nos dierais vuestra opinión de si ha sido acertado este año eh, pues entregar ese randar esa insignia al rector, a la Universidad Miguel Hernández. ¿Era necesario para el ayuntamiento o ha sido acertado la decisión del equipo de gobierno de distinguir? a la Universidad Miguel Hernández en este 42 aniversario de la Constitución Española. Pedro. Bueno, vamos a ver, pues, si es a la Universidad Miguel Hernández, que siempre se entrega en la cabeza a su máximo responsable, por pues, ser el magnífico rector, pues yo no tengo ningún inconveniente. No me parece que sea una, una decisión precipitada ni... Nosotros mismos, los, la Asociación de Informadores del Che, ya distinguimos hace muchos años a la, a la Universidad Miguel Hernández con, cuando todavía no estaba tan consolidada como está ahora, ni estaba dando esos frutos eh, tecnológicos y de nuevas empresas, etcétera, etcétera, que ahora mismo está produciendo la Universidad. A mí me parece bien, ¿no? Creo que eso, que, se, que se, esa distinción haya molestado a nadie, no sé, no tengo noticias, a lo mejor pues ...alguien ha pensado que es demasiado pronto esa distinción... ...pero bueno, yo en mi caso estoy, estoy de acuerdo... ...nada no, que objetar. Eh, ¿Sacramento? Bueno, a mí me parece normal... ...es una decisión que toma el equipo de gobierno... ...para destacar determinadas personas o entidades... ...o iniciativas que tienen lugar en nuestra ciudad... ...y he, ha sido una decisión... ...coincido con Pedro, casi que... Eh, ...ni para adelante ni para atrás... ...desde luego la universidad se lo merece... El Ayuntamiento ha considerado de que el hecho de tener aquí una universidad pues es destacable en este sentido, con este galardón propio de la ciudad, y me parece bien. El día que nos devuelva la Generalitat los cuarenta y pico millones, entonces ya los declararemos al presidente de la Generalitat, sea quien sea en ese momento. Cierto, también eh, entre los distinguidos ha, ha figurado el palmerero, la figura de la familia del palmeral, porque ah, hemos también celebrado el aniversario de la declaración del palmeral como patrimonio de la humanidad y vamos a hablar precisamente del palmeral. Hemos llegado al 20 aniversario de su declaración, pero con un palmeral eh, que todavía seguimos reivindicando financiación que todavía sigue sin tener esa ley de tutela y protección actualizada, no tiene ese plan de uso y gestión y tampoco tiene el plan especial tampoco de protección del Palmeral. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión eh, después de esos 20 años de declaración como Patrimonio de la Humanidad? Pedro. Sí, pues, pues mira, aquí lo contrario que... que que con la Constitución, que 42 años no son nada para la Constitución, 20 años para una declaración de patrimonio de la humanidad para nuestro palmeral, 20 años sí que han sido suficientes para que el palmeral de Elche hubiese notado ese galardón. Digo, el palmeral me refiero a los huertos, a las palmeras, porque mmm, a veces la imagen que estamos produciendo, eh, lamentable, yo hace 15 días que volví un poco a la senda del... ...del Palmeral, para pues como hay que salir a la calle... ...y buscar los territorios abiertos y un poco medioambientales y demás... ...pues nos fuimos un, un grupo de cuatro amigos, amigos y amigas... ...a recorrer la senda de, de, del Palmeral, una senda que, que es un circuito cerrado... ...que puedes en dos horas recorrértela perfectamente y tal... ...y la verdad es que, mmm, la verdad es que se echa de menos que, que las instituciones... ...ya no digo solo el ayuntamiento, pero sí el ayuntamiento como como primer garante, eh, se hayan tomado más en serio en estos 20 años que han transcurrido que tenemos un patrimonio universal. Y, y aunque no lo fuera universal, es un patrimonio nuestro, es un tesoro a cuidar que, en el que no lo estamos haciendo bien, sencillamente. Sacramento. Bueno, con esto, pues, a ver, yo creo que pasa lo mismo que con la Constitución que comentaba yo antes. Eh, Siento ser negativo, pero el otro día en Teleelch vi un reportaje de, de esto que habéis dado en llamar Tem recordes, eh, una vuelta al pasado con imágenes de hace muchos años, en el cual se hablaba pues, de la alegría, de la declaración del patrimonio, de nuestro enorme palmeral, de la creación del Instituto de la Palmera, en fin, de todo. Era toda una maravilla en aquellos años, era esplendorosa. Y hemos llegado 20 años después y resulta que el Instituto de la Palmera está desaparecido. El palmeral requiere más cuidados que nunca porque se ha acabado con casi todo en más. Hemos tenido que contratar equipos de fuera para poder talar, para poder limpiar las palmeras. Que, por cierto, eh, van a eh, limpiarse, no sé si eran eh, 9.000 palmeras y, y vamos a dedicar 100.000 euros, lo que quiere decir que pagamos 9 euros por cada palmera que va a ser limpiada. Ya me extraña que un equipo de fuera venga por nueve euros la palmera, pero bueno, pero luego haremos una ampliación de presupuesto. Eh, en fin, está la situación casi, diría, yo diría que comparativamente hablando, peor que en el momento en que se hizo la declaración del, del palmeral, con otra particularidad. Yo creo que efectivamente el palmerero, el hombre que se encarga de cuidar las palmeras, y de luego parte de, del producto de la palmera, como es la palma blanca, cuidarla se merecía algo más que un galardón. Porque lo que no ha tenido ha sido subvenciones por las pérdidas que ha tenido este año, independientemente de que estuviera en un epígrafe o en otro en la Consellería de Agricultura. Eh, estamos abandonando, en realidad, uno de nuestros grandes logros, que es la declaración del Palmeral como patrimonio de la humanidad. Creo que se debería hacer un esfuerzo bastante más importante del que ninguno de los partidos en el Gobierno ha hecho hasta ahora. El estado de abandono de los huertos, pensáis eh, que se debe a que eh, lo que eh, lo que argumenta el equipo de gobierno se debe a que la plantilla de palmereros se ha ido reduciendo en los últimos años y que no hay dinero para mantener este palmeral, Pedro. Pues hombre, si lo dice el ayuntamiento, el que mejor el que mejor lo sabe, el que puede hacer cambios presupuestarios, el que puede destinar más dinero. Eh, ya no es solo que, que, que las palmeras no estén podadas en el interior de, en el interior de los huertos, porque en el exterior, pues, bueno, pues vemos que sí que se, se van podando porque caen los dátiles a las aceras y, en fin, el espectáculo es un poco... Pero estoy hablando de suciedad, estoy hablando de, de, de una dejadez, de si hacemos una senda del palmeral, pues vamos a cuidarla, vamos a, a respetarla, donde la, la señalización desaparece, bueno, la que está pintada en las aceras las señales esa permanece pero pero es que claro si si si si todo el mantenimiento de algo siempre implica un, un presupuesto no una disposición presupuestaria para para hacerlo pues claro que sí que posiblemente el ayuntamiento se queje de que de que no nadie le ayuda y que tiene que, que mantener pero bueno ...vamos a ver lo que tenemos... Y, ...y si es que en estas... ...el CHE se las ha visto casi siempre... ...ya decía Sacramento... ...a ver si también nos devuelven... ...la inversión... ...en los terrenos de la universidad... ...que debe ser la única universidad de España... ...que se ha costeado su, sus propios... ...sus propios solares ¿no? Uh -huh. O sea... ...pero... ...o damos más puñetazos encima... ...de las mesas correspondientes... ...en Valencia, en Madrid... ...o donde haga falta... ...porque parece que vamos siempre con miedo... ...parece que vamos un poco... ...como diciendo... ...a ver... ...si me dejan entrar... Y una vez, pues con mucha educación lo planteo bien: si está bien ser educado y ser correcto y tal, pero cuando ya es un pitorreo, pues habrá que ponerse un poco más serio. ¿no? Pues hemos llegado ya a las 10 de la mañana. Antes, que, antes de nada, vamos a dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleel. Solo recordar que están ustedes viendo el programa La Glorieta que comenzó a las 9 de la mañana, aquí en el 101.4. Comenzó con un repaso de la actualidad, con nuestra selección musical y hemos dado ahora, ahora nos encontramos... ...pues terminando la tertulia de los miércoles... ...la tertulia con los periodistas... ...en esta ocasión, este miércoles... ...tenemos como invitados a Pedro Soriano... ...que acaban ustedes de escuchar... ...dando su valoración sobre ese abandono... ...en que se encuentra la ruta del Palmeral... ...y eh, también participa en la tertulia... Eh, nuestro compañero Sacramento Alvear... ...a quien vamos a preguntarle... ...porque no me gustaría terminar la tertulia... ...si no me comentáis ese nuevo plazo que tuvimos sobre la mesa, que tuvimos eh, anunciado el pasado viernes por parte del ministro de Transportes para la llegada del AVE. El ministro dijo que a finales de enero vendrá el AVE porque ya han empezado el curso de formación de los maquinistas y que cuando termine ese curso de formación de los maquinistas, Sacramento se ríe por abajo, lo estoy escuchando. Cuando termine, comenzará la venta de billetes. Bien, con esa, con esa risa Sacramento, ya me contestas, ¿no? Eh, tu opinión sobre ese nuevo plazo del ministro. A ver, siendo la, la enésima vez que se habla de cuándo va a llegar el abre a Que ahora se ponga como excusa que hay que formar maquinistas en España, que hemos sido capaces de vender el talgo al medio país y que incluso hemos hecho negocios allí en Arabia Saudí absolutamente impresionantes, por lo visto, para la Casa Real, me parece de una ridiculez espantosa. Que, se, que ahora se, se alegue es el motivo. Es que, no sé, esto es, hay cosas que ya llegan al ridículo, ¿eh? es que es increíble. ¿Pedro? Pues yo, hombre, vamos a ver, sí. Eh... Pero es que la formación de esos conductores es sobre el itinerario en el que van a recorrer. Yo ahí la trampa que vi del ministro no... no me creo que posiblemente a finales de enero empiecen a circular trenes, pero una cosa que dijo, que posiblemente los convoys entrarán en Alicante en lugar de desviarse por Monforte. Lo más seguro es que el AVE, cuando, cuando comience a circular el AVE, yo imagino que sí, que va a ser a finales de enero, porque ya, ya está todo, eh, serán trayecto Orihuela, Elche, Alicante y Alicante-Villena, Villena-Albacete. O sea, ese se ha recorrido. Y algunos empezarán, pero yo creo que eso ocurrirá cuando la estación de Murcia esté ya definitivamente terminada, para la que queda todavía un año, año y pico. Y entonces sí que habrá un tren de Murcia, Orihuela, Elche, Monforte. Bueno, no para en Monforte, por supuesto, hace la curva en Monforte y ya retoma su itinerario hacia Madrid. Ese, ese sí que, en ese detalle yo sí que me fijé. Entonces, pues sí, me, me creo que pueda ser así. Bien, eh, ¿os creéis los presupuestos generales del Estado? Eh, esas inversiones eh, que defiende el PSOE que van a venir a Elche, esas enmiendas que reivindica el Partido Popular y que no se da por vencido, aunque se las tumbaron en el Congreso, ahora en el Senado Pablo Ruz también ha dicho que, que van a presentar un paquete de enmiendas para reclamar esos 45 millones eh, de euros para la ciudad de Elche que tiene pendientes más los cuarenta y pico de la universidad, Sacramento ver, Yo creo que es complicada la situación en la que estamos eh, a todos los niveles. Es decir, yo supongo que si después de haber hecho tantas manifestaciones eh, el presidente Puy sobre los dineros de la universidad que iban a venir ya de inmediato no ha sido posible, yo no creo que sea mala fe. Creo sinceramente que es que no hay dinero para estas cosas, se están dedicando para otras cuestiones y aquí no tenemos la fuerza suficiente, la fuerza política suficiente como para exigirlo y reclamar lo que realmente interesa. Mucho me temo que a nivel de los presupuestos, si esto es a nivel de los presupuestos de la Generalitat, que es nuestra administración próxima, pues imagínate lo que ocurrirá con los presupuestos generales del Estado que están pendientes. ...de un hilo, y el hilo se llama que Europa facilite los fondos de recuperación que se han solicitado, porque si no todo va a ser un auténtico caos, vamos a estar sin dinero, y de ello es lo que está ocurriendo con los ERTE y con el, el, mínimo, el salario mínimo este que había que poner, en fin, todas esas cosas están un poco en el aire todavía por eso, por pues es que no hay dinero, no hay dinero bastante para, para poder acometer todas estas cuestiones. Por lo tanto, me temo que vamos a tener que tener más un planteamiento ciudadano de resistencia, más que de alegría, porque se han cumplido las promesas. Me temo, mucho me temo que no se van a poder cumplir. Pedro, ¿te crees los presupuestos generales del Estado? Os he hecho esta última pregunta a ambos porque vamos a seguir hablando de los presupuestos generales del Estado en este programa La Glorieta, ya que tenemos previsto entrevistar al diputado eh, Joan Baldoví, al diputado de Compromís. Pedro. Bueno, pues son siempre un poco mentirosillos los presupuestos del Estado porque hay cosas que se eh, eh, apuntan en, en ese mamotreto que son los presupuestos, pero que luego no, no se cumplen. Eh, depende de ese hilo que ha dicho Sacramento que los fondos europeos para la recuperación lleguen posiblemente a mediados del año que viene, pero también va a depender de otra cosa, que los ingresos que se establecen en esos presupuestos se cumplan también y para eso la economía tiene que dar un paso hacia adelante y yo no sé si los anuncios de vacunas y el hecho de que en Gran Bretaña ya hayan empezado a vacunar y vayan a venir turistas británicos posiblemente ya se va, parece ser he oído algo de un certificado de vacunación y posiblemente eso va a ser salvoconducto para, para venir, pues será una alegría y se podrán hacer muchas más cosas de las que, se, de las que en estos momentos se, se cree uno que se pueden hacer. En fin, vamos a ver. Pues sí, estaremos pendientes de esos presupuestos generales del Estado. Eh, Pedro Soriano, Sacramento Alvear, muchísimas gracias por haber participado hoy en esta tertulia, después de este puente, de este largo puente eh, marcado por la Purísima. Eh, Sacramento, muchas gracias y finalmente hemos podido solventar ese problema técnico que teníamos con el sonido. Gracias, Sacramento. Bueno, gracias a vosotros y a ese hilo que ha sido el conductor, que no se ha movido de su sitio mientras hacíamos la entrevista. Inmóvil he permanecido. Gracias, Sacramento. Pedro Soriano, muchas gracias. A vosotros. Y nosotros ahora continuamos, despedimos la tertulia con la voz, una bellísima voz de quien fue primera dama de Francia, Carla Bruni.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 The judges will decide, the likes of me abide. Spectators of the show, always staying low. The game is on again. a lover or a friend, a big thing or a small. Tekse, de Wena, tekse, de ¿Te gustaría tener un Volvo? El coche con la tecnología en seguridad más avanzada del mundo.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 ...de Alicante 205...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 Abierto sábados tarde. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 13 minutos de las 10 de la mañana y después de, de la tertulia con los periodistas Pedro Sodiano y Sacramento Alvear, vamos a iniciar la ronda de noticias, pero lo haremos tras esta canción, Todas las flores de presuntos implicados. Dat je een beetje kunt. Ik heb een beetje Abiertos de corazones esperanzados para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte. Volvamos a empezar la historia una vez más. Tantas veces me Als we eens Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosmar y Alonso Pasan 17 minutos de las 10 de la mañana Y como hemos dicho ya tenemos aquí A nuestra compañera Marga García Muy buenos días Marga Muy buenos días Ros ¿Qué tal el puente? Bueno, puente, ese día festivo que nos ha tocado <risa> no tuvimos entre medias, no tuvimos puente. Bien, eh, vamos, a hablar, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer porque sopló mucho el viento. ¿El viento qué se llevó aquí en Elche? Sí, bueno, y debido a ese viento, bueno, pues eh, un, eh, tenemos que un, un suceso que se produjo ayer eh, por la noche, un incendio en la pedanía de Pusol, frente al Museo Agrícola, ...en el Camino de Piedra, a unos 500 metros del Parque Natural del Hondo... ...un incendio de, en un vivero de palmeras... ...y bueno, lo, lo grave es que las llamas llegaron cerca de, de una vivienda... ...pero bueno, no ha, teni, no ha habido que lamentar heridos... ...eso sí, el incendio ha afectado a tres hectáreas... ...en la zona de la pedanía de Pusol... Eh, debido a la importancia, bueno, pues eh, tuvieron que intervenir los parques de Elche, Almoradí y también de San Vicente. Así que, bueno, un, in, un suceso de, de importantes dimensiones. Pues sí, eh, el, el que sufrieron sufrimos anoche y también el lunes hubo otro incendio de una camión vivienda donde los bomberos también tuvieron que apagar el fuego que destrozó el vehículo Y en el que el personal médico que se desplazó también tuvo que asistir a dos personas, a una mujer de 30 años por eh, una crisis, crisis de ansiedad y sí, a un sí. hombre de 70 por po inhalación de humo. Y además ayer los efectivos del parque comarcal no pararon en todo el día por el, la caída de toldos, incluso cayó una torre eléctrica y hasta una caseta prefabricada en un ático estuvo colgando durante un tiempo hasta que llegaron los efectivos del parque comarcal para retirarla y eliminar ese riesgo. Sí, en concreto, bueno, entre bueno, diversos incidentes en toda la provincia de Alicante, pero en concreto en Elche, pues un toldo suelto, una mesa de terraza que acabó en el techo de una vivienda, también una chapa metálica, como tú has dicho, una caseta colgando de un ático con riesgo de caída, también eh, cayó una torre eléctrica, una cristalera y también una placa metálica. Así que los bomberos tuvieron que trabajar y mucho debido uh -huh. a esas, esas fuertes rachas de viento que hubo en la ciudad. Seguirá el viento según Bordonado, pero hasta el sábado, pero las rachas ya no serán de tanta intensidad. Esto es en cuanto al viento, a esas incidencias, pero Marga, ¿qué tenemos en cuanto a la actualización de los datos de COVID por municipios? Sí, eso es. Bueno, ayer como cada martes hubo esa actualización de datos de coronavirus en la ciudad y bueno, desde el viernes hasta el lunes en cuatro días ha habido 133. Nuevos eh, casos positivos, 13 en Santa Pola y 10 en Crevillent. El número total de casos desde el pasado mes de marzo en Elche es de 5.274, 612 en Santa Pola y 629 en Crevillén. La buena noticia es que el número de fallecidos se mantiene. Eh, desde marzo hay 41 en Elche, 7 en Santa Pola y 10 en Crevillent. Y la tasa de incidencia en Elche ha Ahora, después de esa bajada de casos positivos, es de 217. Pues ya no podemos dar más datos porque tenemos al diputado de Compromís esperando justo en la puerta del estudio de Chen Radio Marca para hablar de los presupuestos generales del Estado. Sé que hay muchas previsiones hoy, muchas. muchas. Pre... A la una nos cuentas todas a las la noticias. A la una, por supuesto, en la web y a las nueve y media en el Telenit toda la información de este miércoles bastante cargadito de noticias. Que disfrutes de esta jornada intensísima informativamente hablando sí. del miércoles 9 de diciembre gracias hasta Mara luego, como Ross. siempre hasta luego y lo hemos dicho tenemos al diputado de Compromís, Joan Baldoví que le estoy haciendo señas para que entre en los estudios porque en, en cuestión de segundos hablaremos con él de la actualidad que se vive en el Congreso de los Diputados 101.4 Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues damos la bienvenida ya al diputado de Compromís, Joan Baldoví. Buen día, Joan. Hola, amor, buen día. Encantado de estar así a TV. ¿Tienes salas sin minutos? ¿Pero a vos Bueno, en sin minutos eh, pueden decir muchas cosas. Eh, el primer, eh, volví a hablar a usted del presupuesto general eh, del Estado, porque. Is de er een campagne van Podemos en PSOE, per te silenceren de deu de compromis, al voortaan de les negotiations die heb gewoond ver, per te fixen in de les budgetten generals de estat, investiesjes die We alsie, per esemple a la terreta de Elche. Bueno, eh, no ho vaig dir jo, ho va dir un mitjà de comunicació i efectivament quan, després de nosaltres fer eh, ...la roda de premsa... ...sí que hi hagi de premsa... Castelló, eh, a València... ...A Alacant... Eh, ...de Podemos... Eh, ...mire, eh, jo no m'agrada... Eh, ...ni posar-me medailles... Ni, ni, ...ni llevar lin a ningú... ...jo crec que... ...estos són uns bons pressupostos... perquè s'ha complit... El, ...el pacte d'investidura... ...que Compromís va signar amb el Partit Socialista... Eh, ...estos són uns bons pressupostos... perquè s'han aprovat... 4 es de compromis... i a mi m'ha ver agradat eh, en fi que Podemos... I, i el Partit Socialista haverem fet les mateixes esmenes que he fet jo i segurament estos pressupostos encara serien molt millors del que han segut. Eh bé. Eh, bé, perquè són estos pressupostos bons per a Elche. Abre, primer perquè aumenta eh diríem aumenta la inversió en conjunt de tot el territori valencià. Sí que és cert que estes terres del sud sempre estan per baix de, de de la mitjana, però ha augmentat respecte del eh des de Montoro. Però És... molt poc respecte Mo... a València sempre estem al mateix eh, conte, no, de Bueno, jo ja ho i per això fa desmeses i hem aconseguit millorar-los amb això, 65 milions de la connexió de Alacant i Elx amb l'aeroport de de l'Altet. Is eh, que és una una bella de mensen, de, de ser una ¿Es la esmena per a Elx més destacada? La connexió de l'aeroport amb la de Torrellano? Jo crec que és la esmena més destacada. Jo crec que esta és, és una esmena eh, que des de fa molt de temps ...tota, diríem, tota la societat d'Els. ni ha, ha d'altres, Ni, per exemple, esmena que, que jo vaig dir, ...que jo crec que és de trellat, de, de sentit comú, ...i és que la dama d'Els estiga en sa casa, ...que és dels. i que s'hi hagi un museu de referència ...de l'art iber, i si ni a un símbol de l'art iber, ...és justament la dama la d'Els, dama ...i per això nosaltres hem fet eixa esmena, ...i hem fet també esmena que ja portem fent-la molt de temps, ...i els que s'acaba d'una vegada la Ronda Sud, ...i que... I que, en dat weet ik. We hebben een project dat we hebben. We hebben een project dat hebben. project we dat dat ja, dat no geen enkele excuus hebben om de La de in het no, no. va ser la la No pouça. No Be i se creu els pressupostos generals de l'Estat, perquè una cosa és el que diu el paper, però se creu e per la execució pressupostària is Se creu que pot tindre capacitat este govern per a executar-los? Eh, capacitat en tè. Una altra cosa serà la voluntat. I ahí is eh, és on on ha d'estar el treball dels que estem, eh, en esa mayoría que ha feito possible estos presupostos, però estem en la, eh diríem fora del govern i per tant la nostra feina és controlar el govern de que s'execute. Per a nosaltres sempre ha i ja que els dir al ministre Ábalos, sempre ha segut decebedor que el nivell d'execució dels presupostos generals sobretot en, en en el ministeri de transports o abans el ministeri de foment sempre ha segut molt baix respecte d'altes territoris i per això això serà een feina nostra... ...que we in de komende maanden zullen doen. te in 3 minuten. Crec que je een roda van de prensa. Ja, ik heb een roda van de prensa om te explicar wat zijn deze pressuposten, om te explicar wat er is voor en definitiva, om te luisteren, in de reuniër, met tot de teisit associatief van hen, om te luisteren, wat zijn de reivindicaties, zodat een eh, politiek la seva feina és intentar escoltar i intentar fer possible i fer realitat aquelles coses que li demana la societat. Pues compromísam un escon el de vostè, Joan Valdobí en el congrés, per almenys ha, ha aconseguit això 65 milions, ha dit vostè que si en ensencela la seva esmena, això 65 milions per a la connexió de l'aeroport amb el tren no no estaria. Estaria, no estaria. Si sí, si sí. en el projecte de pressupostos generals ja, no estava. Mm -hmm. I está, perquè ha vut una mena de per vostè. Però supose que hi queden moltes coses pendents. Home, es explicarà en e, la de premsa. Efectivament. A la una tindrem totes les notícies, perquè ara no, no tenim més temps, no volem, eh, que al seu compromís. Mm -hmm. A més mitjans de comunicació. Gràcies Joan. I nosaltres continuem, continuem ara a eh, 101.4.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 Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. DELT, tu agua de cada día. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues no hemos podido alargar más esa entrevista con el diputado de Compromís, Joan Baldoví, pero saben ustedes que le hemos hecho también una entrevista en televisión a nuestro compañero Salvador Campello, ...ha realizado esa entrevista en su programa Punto... ...y aparte que se emitirá esta noche por tele -Edge. ...nosotros continuamos porque estábamos en la ronda... ...recuerden que estábamos en la ronda de noticias... ...hemos hecho un repaso a esa actualización... ...de los datos eh, del coronavirus... Eh, ...también hemos eh, repasado todo el trabajo... ...que ha sido mucho de los bomberos... ...por los diversos incendios y también incidencias... ...que se produjeron ayer... Ayer martes, el Día de la Purísima, en el municipio debido a las fuertes rachas de viento que provocaron caída de toldos, de chapas metálicas, carteles, torres e incluso casetas desde los eh, áticos, desde los pisos superiores de los edificios. Tuvieron que emplearse a fondo también para sofocar ese incendio de palmeras en distintos huertos del Candelchi y de ese incendio de camión de vivienda en la pedanía de Aspreyas el pasado lunes. Hemos hecho ese repaso a las noticias, pero también recuerden que ayer se inauguró el Belén Municipal de La Glorieta. No fue en La Glorieta, sino en el Or del Chocolater. Este año se ha cambiado de emplazamiento porque se ha buscado un espacio más seguro más adaptado para que poder controlar los accesos de los visitantes, que son muchos los que se registran cada año en el Belén municipal. La Asociación de Belenistas ha realizado un gran esfuerzo y su presidente, José Pérez, así lo reconocía ayer, tras la inauguración del Belén. Lo escuchamos. Y muy contentos, a pesar de las dificultades que hemos tenido, que han sido muchas. También os puedo decir que aquí hemos trabajado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 Y en cuanto a las previsiones informativas, lo hemos dicho con Marga García, hay muchas eh, convocadas para el día de hoy, ruedas de prensa por parte de la oposición, pero también el equipo de gobierno ha convocado una rueda de prensa, ...para presentar campaña de Navidad... ...junto a la plataforma de la Hostelería de Elche... ...también el concejal de Mantenimiento... ...y la Edil de Educación... ...están informando en estos momentos... ...de esa campaña de inspección de arbolado... ...que se, está hacer, que se va a llevar a cabo... ...en todos los centros escolares... ...también la conceja, el concejal de Igualdad... ...va a presentar una campaña... ...sobre el juguete coeducativo... ...y la concejal de Cultura... ...presentará los conciertos de las bandas de música... ...que se van a realizar... ...en la Rotonda del Parque Municipal... Y ya saben que tenemos también esa rueda de prensa del diputado Joan Baldoví en el centro de congresos del diputado de Compromís, que hablará de las enmiendas que se han recogido por parte de su grupo parlamentario en los presupuestos para el próximo año. Enmiendas que tienen que ver con las inversiones que Elche lleva esperando desde hace de décadas, como la conexión del aeropuerto con el tren de cercanías. Son noticias que ustedes pueden volver otra vez a escuchar aquí a la una del mediodía con Marga García y Salvador Campello y esta noche con todas las imágenes a las nueve y media en nuestro informativo Telenit y también minuto a minuto las actualizamos en nuestra web teleilch.es Y después de ese repaso a la información local vamos con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Paco. Cuéntanos. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol prepara ya el partido del próximo domingo frente al Granada en el Martínez Valero a las seis y media de la tarde, como si de una final se tratase. Es el primero de los tres partidos que el Elche va a jugar en el Martínez Valero en este mes de diciembre. El siguiente será contra Osasuna, el martes 22 y el último partido del año, el miércoles 30, contra el Real Madrid. En medio tendrá el partido de Copa del Rey el próximo miércoles 16 y la visita al Wanda Metropolitano el sábado 19 a las 2 de la tarde. La plantilla del Elche ha salido reforzada tras el empate conseguido frente al Villarreal y es que el Elche solo ha perdido dos partidos de 10, solo hay tres equipos que hayan perdido menos encuentros en este arranque liguero. Los blanquiverdes se están consiguiendo hacer sólidos en defensa. De hecho, son el quinto equipo menos goleado. Superan con creces estas cifras de las últimas temporadas que estuvieron en primera división. Para el encuentro del próximo domingo, el técnico blanquiverde recupera a Lucas Boyé una vez cumplido el partido de sanción que le impidió jugar en el estadio de la cerámica. La duda es Guido Carrillo que sigue con sus problemas en la rodilla izquierda. El resto están a disposición del técnico Blanquiverde. Enfrente un Euro Granada que disputa partido el próximo jueves. Es decir, mañana ya están clasificados para octavos de final pero se juegan frente al Pau de Salónica la primera plaza. Entre sus filas el ex Blanquiverde Jorge Molina que a sus 39 años sigue en plena forma y haciendo goles. Hasta luego. Hasta luego, Paco, muchas gracias. Y ahora con el cambio de sintonía cerramos la ronda de noticias con la previsión meteorológica. Sepamos si el viento que sufrimos ayer, esas rachas de fuerte viento, continuarán, nos acompañarán a lo largo de esta semana. Nos lo cuenta Vicente Bordonado.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 Mal continúa la situación de Poniente con viento no tan fuerte. Ayer nos dejaba el viento de Poniente rachas de hasta 80-90 km por hora durante esta madrugada. Cielos despejados, viento que ha ido a menos, temperaturas que en el sur del Candal se han rondado los 7-8 grados. Aquí en la ciudad una mínima en torno a los 9-10 grados. La jornada de hoy va a estar marcada por el predominio de cielos despejados. Apenas veremos alguna nube aislada. El viento de noroeste moderado puntualmente fuerte, rachas que podrían superar los 40-50 kilómetros por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares en buena parte del territorio, máximas que van a rondar los 16-17 grados, aquí en la ciudad una máxima en torno a los 15-16 grados. Para mañana jueves, paso de abundante nubosidad, viento moderado de poniente, rachas en torno a los 50 kilómetros por hora, temperaturas máximas que suben en torno a los 18 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada no bajarán en la ciudad de los 11 grados. El viernes, más de lo mismo, seguirá llegando abundante nubosidad y es que se nos cuelan borrascas atlánticas al Mediterráneo por el nordeste de la península. Seguirán garantizando la situación de poniente con viento de componente oeste racha de entorno a los 60 kilómetros por hora temperaturas que con el avance de la masa de aire relativamente más cálido suben. Para el viernes alcanzaremos los 21 o 22 grados. Fin de semana con predominio de cielos despejados, temperaturas en torno a los 20 grados mínimas que para el sábado no bajarán de los 14 grados, el domingo 12 grados y seguirá soplando el viento de poniente, pero ya irá claramente a menos. El sábado 50 km por hora, el domingo no pasaremos de los 20 o 30 km por hora. ¡Hasta luego! 101.4, tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 40 minutos de la mañana, tenemos casi 12 grados de temperatura y en la recta final del programa La Glorieta vamos a terminar con las canciones que teníamos seleccionadas para esta jornada de miércoles 9 de diciembre. Vamos con Solea Morente, hija de... ...familia de artistas que nos canta con cariño, cosas buenas.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Y para los nostálgicos de la música vamos a recordar, porque sí, todavía siguen subiéndose a los escenarios el grupo Amparanoia El día que no 4 Els Radio Marca. Een stad neta en segura necesita la col·laboració de tots. Recordeu que depositar les restes de poda als contenedors o farades pot ser sancionable. Si eres particular, trasllada les restes de poda de fins a 50 quilos al punt net a la yacija, al parc agroalimentari la Alcudia o en carrus Carrer Piaña 37. Si eres empresa i per a qualsevol pes porta aan a un gestor autorizat o telefona a un professional de la poda. Des d'Urbacer i Ajuntament d'Els, treballem per un Els Més nens.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 Quedan 10 minutos para poner el punto final al programa La Glorieta y aún tenemos tiempo para conocer o disfrutar de grupos que han marcado la historia de nuestra música española. Hemos escuchado a Amparanoia y ahora vamos a escuchar al puchero del hortelano, ese grupo andaluz que hace unos cinco años se despidió. ...de toda una carrera musical de 15 años de trayectoria... ...poniendo pues, arte a todo lo que hacían... ...los recordamos con Tú eres eso. Si tuviera que elegir entre lo que tengo... Si tuviera que decir lo más bonito que yo llevo dentro, aunque hay días que a tu lado desfallezco, aunque hay cosas tuyas que aún hoy no comprendo, si tuviera que decir que eres, tú eres eso. Meterlo en una semilla Y plantarle regala regarla tu tiesto No haría falta nada más para estar contento Todo sería tan ideal y tan perfecto Y si tuviera que decir que tú eres eso Aunque a veces ese camino ya lo sabe. Secundaria sin atasco y autopistas de peaje y llegas antes. Y todo vale. Sin cimiento fuerte la estructura es frágil. Aunque a veces ese camino ya lo sabe. Secundaria sin atasco y autopistas de peaje y llegas antes. Y todo vale. Sin cimiento fuerte la estructura cae. Voy a comprar mejor cemento y el mejor encofrado. Será el que haga la estructura? Que cantante esta canción ya hace un año, mientras yo viva, flores de colores en la casa más bonita, y cágame mi puerta, va que se va que es verdad, esta vida te le lo que tú le das, que pase el tiempo que mientras tú rías no habrá pena en este mundo, más la sombra mi alegría, que tú, tú eres eso Para regalarte lo que tengo, pedirte lo que no consigo, para darte entregarte mi tiempo, aunque esta vida son dos días, hay que ir lento, disfrutando cada instante que momento. Y si tuviera que decir que tú eres eso.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 Encomprar mejor cemento y el mejor encofrao Será en paga la estructura que mantenga esta canción De aquí a 100 Entra mientras llovira Flores de colores en la casa más bonita Y que llame de mi puerta pa' que sepa que es verdad Que esta vida te devuelve lo que tú le das Que pasa el tiempo que mientras tú rías No habrá pena en este mundo que haga sombra mi alegría Que tú, tú eres ese 1.4 Teleelch Radio Marca Llega la mega oferta Cable World, 25% de descuento durante todo un año. Hazte con una de nuestras tarifas móviles ilimitadas de 7, 15 o 30 GB. Además, puedes añadir una segunda línea de 15 GB por solo 5 euros al mes. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es.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 La Glorieta, con Rosemary Alonso. Tres minutos para poner el punto final. Nos tenemos que despedir eh, porque esos tres minutos lo vamos a dedicar a la canción final, Ya que hemos escogido. Vamos a escuchar lo último de Shakira, ya que va por más de 60 millones de reproducciones en YouTube. Su canción, Girl Like Me, está gustando y no ha fallado, evidentemente, con su colaboración de Black Eyed Peas. Con ella ponemos el punto final ...les deseamos que tengan una buena jornada de miércoles... ...mañana jueves volvemos aquí a las 9 en punto... ...a estar con todos ustedes en La Glorieta... ...ahora les dejamos con Rosa Lucas... ...pero antes disfruten de lo último de Shakira.